el machismo y bueno y, y, eh, y bueno principalmente que ah yo hay que se difundir de Yamila para que no pase este otra vez. Yo siempre digo que, que yo soy lo que soy aparte de lo que pasó con mi hermana pues si tengo que volver los ocho años atrás capaz que te que hacer a sumisa ¿tienes? y y él hoy por hoy vos me ves y hablas conmigo y me decís ¿qué va a ser sumisa viste? y que de momento te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 Eh, si el hoy por hoy está, eh, el caso de la, mira si viene el hoy, está de alguna manera, acá está instalado. Y en las partes donde se ha podido instalar ha sido gracias al movimiento de la o sea, eh, porque me han acompañado desde todas las organizaciones, desde el Ni Menos hasta Menos hasta la comunidad LGTB, hasta...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 que debería investigar y resolver. Yo siempre digo, ni la policía ni el tribunal hace nada. Si el día en que aparezca mi hermano hace por la presión que me metimos en la calle. Porque todo lo que se logró hasta ahora, y el hecho de que se el y no se ha sacado la causa de encima, porque lo que a mí más me dolió fue eso, de que él quiera sacar la causa de encima, donde el AMI vino a mí y a mi mamá y nos dijo que él no iba a parar hasta encontrar a mi hermana.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 que él se deshacía, se lavaba las manos, sacaba la de encima, pasándola a la provincia, sin fundamento de que, de que fuese homicidio, quitándole la esperanza de mi mamá de que su hija esté viva, eso eh, yo, yo, esperaba, mira que me ha hecho de todo a mi la justicia, mm. me ha hecho de todo y estoy realmente dolida porque pensé de que eh, ellos la podían encontrar, pero no se movieron, no se movieron por eso hoy por hoy. yo sí tengo que salir a, a, a denunciar, a gritar con nombre, y yo salgo y lo grita. No, no me voy a pagar porque ellos me nada a mí primero. Entonces, eh, es como una bronca y a su vez de ahí vos sacas fuerza y bueno, eh, yo siempre lo siento valioso de que haya gente así predispuesta, solidaria, para, con las diferentes luchas de la calle, eh, porque el familiar de alguna manera... Absorbe la fuerza mm. con la que ustedes salen a la calle y apoyan eso, y es lo que nos contiene a nosotros. Sole, vos, bueno, es la única causa que está caratulada como trata en provincia de Córdoba, ¿no? La de Yami. Y que desde de por la sí deberían, deberían tomarlo como, como un. O sea, ponete serio. Claro. Tomar cartas en el asunto. Eh, porque no existen, o sea, tantos casos. Si bien. Hay varios desaparecidos, pero creo es que cuando nosotros eh, averiguamos eh, en el registro de las personas desaparecidas, Córdoba, sí. en el 2015 fue eso, sí, sí. Córdoba no contó ni a Yamila, ni a Jimena, ni a Facundo, sí. o sea, eh, dieron como...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 el que no se quede con que la policía le diga no, mira, espera que vuelva, espérate unos días, no salga no mostre eh, no, ¿También? yo creo que en ese sentido como que sí hace cada vez a la gente de que por lo menos uh -huh. cuando una persona se parece tenga que salir a la calle, le salga porque yo creo que con un mensaje que que, que, que tiren o, o, o vean el acercamiento de